Cuando el Nuevo Día gastó sus primeros cinco minutos, te cuento algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Después de las inundaciones, vamos a armar un, un duelo de declaraciones entre los funcionarios que hablan sobre los efectos del temporal ...y los ecologistas que recuerdan las causas... ...de un fenómeno que llegó para quedarse. Demián Verduga y la presentación de su libro... ...sobre la historia de la familia Forti... ...antes de que se vuelvan mariposas. Vamos a hablar de Piñera de Pinochet y de Salvador Allende. Vamos a hablar de aquel gobierno socialista y de los nostálgicos de aquella dictadura que arrancó hace 40 años. Piñera y sus archivos bancando a Pinochet. Homenaje a la ciudad de Corrientes, a 425 años, su nacimiento. Y para eso, música de todas las épocas de Teresa Parodi. En el 4x1 después de cada informativo, cuatro versiones de samba del Laurel. Lorena Astudillo, el dúo Saltenio, Chany Suárez y Claudia Pira. En el cierre del programa de hoy, mini recital de Marían Farías Gómez. Nacieron un día como hoy y vamos a recordarlos a través de su música. Carlos Guastavino y Cacho tirado Madrugada de viernes, madrugada de intérpretes latinoamericanos. Mimi Maura, Toquiño, Vinicius, Jaime Ross, Laura Canoa y Buenavista Social Club. Prohibido amanecer. Cuatro horas de radio para recordar y descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial prohibido amanecer de 0 a 4 algo se escucha en el medio de la noche campana en am 750 sabes de dónde viene aquello de pampa y la vía como una forma de plantear allá lejos, donde se acaba la civilización. Bueno, esto nació de una pulpería que estaba donde hoy se encuentra la planta potabilizadora de agua porteña, ahí en Pampa y la vía del ferrocarril Belgrano. Después de ese último capítulo de urbanidad, llegabas al río Color de León. En ese mostrador y en esas mesas, Terminaba el mundo. Era el límite del Bajo Belgrano, bajo por inundable, tierra de lodazales, desechada para construir y para sobrevivir. Un siglo y pico después, esa es una de las fronteras de uno de los barrios más caros de la ciudad. Donde reinaba el agua estancada, manda un aeroparque la cancha de River y Yaled, de más de seis ceros. Lo mismo pasó con distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires que sirvieron para que un sistema de loteo inescrupuloso parcelara barato lo que no valía nada. Y la ciudad avanzó. No escuchó a la naturaleza. Entubó arroyos, secó lagunas, Hoy la fiebre es la misma, o por lo menos parecida. Una torre donde había una casa. Decenas de familias viviendo donde durante mucho tiempo, muchos años, había una sola. Más cemento, más hormigón, menos verde. La ciudad, como antes, como siempre tiene dueños que multiplican sus ganancias y paralelamente tiene habitantes que la sufren. Grupos económicos que se la llevan toda y más de 50 vidas que se pierden en medio de una locura que generaron otros. En el Gran Buenos Aires la fiebre estalló en los años 50 y 60. Te metían en un micro, te convidaban un asado... ...y te vendían la casa de tus sueños... ...en un terreno inundable. La plata parece que no fue la excepción... ...y por allí... ...algunos dicen que Dardo Rocha armó... ...una gran ciudad... ...después de ser el operador... ...en la venta ante la provincia de Buenos Aires... ...de miles de hectáreas inundables... ...de la familia Irabola. Sin planificación pero con menos sensibilidad, los responsables se multiplican a lo largo de la historia. Las culpas y los culpables siguen impunes, y los que secan al sol su pasado y, y su presente son los que otra vez se quedaron sin futuro. Ya pasaron 13 minutos del nuevo día, esto es Prohibido Amanecer, la noche más larga del dial, pero fundamentalmente cuatro horas de radio para recordar y para descubrir. Vías de comunicación 5354-6655, nos encontrás en Facebook el prohibido amanecer <música> tenemos 18.2 y el pronóstico del tiempo marca para hoy 26 de máxima sin lluvias sábado, domingo y lunes sin paraguas máxima del sábado 23 máxima del domingo 22 máxima del lunes 23 23 A todos nos preocupa qué va a pasar en La Plata, en ese eje del desastre donde cayeron más de 300 milímetros y las muertes parece que pararon de sumarse. Por lo menos esto es lo que oficialmente dice el gobierno de la provincia. 26, la máxima de hoy, con sol. Y no habrá lluvias por lo menos, de acuerdo a lo que consigna el pronóstico extendido... ...hasta el día lunes... ...23 la máxima del sábado... ...22 la del domingo... ...23 la del lunes... ...y arrancamos con un... ...adelanto del mini recital... ...que tendremos allá por las... ...3.30... ...del día de hoy... ...Marían Farías Gómez... Está cumpliendo este año medio siglo con la música. 50 años nos separan de aquel debut con los Huancahuá, con aquellos míticos Huancahuá. Vamos con un adelanto. samba de Anta, Manuel J. Castilla y el Cuchi de Bizamón. ca sombra de los tigres Flor del luchauchán si braman los guarda montes una vidala se va si braman los guarda montes na vida la seva volteando sinas fue el monte el ojo de la yo quiere llorar cuando muere una corozuela la arena se vuelve sad Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Esta es la samba del monte, flor del laurel. Allí que mala luna, abajo la caja de lepa de cien. A viva que mala luna abajo la caja de... rastró en la noche que el aire del chaco no borrará al sueño de los cuatereros nadie lo puede enlazar al sueño de los cuateros nadie lo puede enlazar ya estás viniendo en los toros los guayacanes regresarás allántate vuelves vino cuando te quiero haiiantate il ve destino cuando te quiero cantar este es la samba del monte flor del la arriba che la luna abajo la caja de quema la luna abajo la caja de leja de excelente versión de Mariano Farías Gómez de samba de Anta Gran Buenos Aires con Urbano Lomas de Zamora ciudad más poblada Banfield Intendente actual, Martín Insaurralde, Frente, Frente para, para la Victoria. Victoria. Fundación, 10 de septiembre de 1861. Superficie, 89 kilómetros cuadrados. Población, 113.192. Patrono, Nuestra Señora de la Paz. Variación intercensal, 2,96%. Ciudades. Lomas de Zamora, Banfield, Temperley, Lavallol, Turdera, Villa Centenario, Villa Fiorito, Ingeniero Budge, San José, Villa Albertina Equipos de fútbol, Banfield, Los Andes, Temperley Lomas de Zamora, casi la misma población que Montenegro El, El Colubano en 7.50 Campana de Largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Uno podría decir que ante las situaciones que hemos vivido en los últimos días en Capital Federal y después en La Plata, los funcionarios siempre van detrás del problema. Que nunca se anticipan, que no prevén que no planifican y que a la hora de encarar un micrófono generalmente lo que escupen son excusas. Cuando escuchamos a ecologistas, a geólogos, a investigadores del CONICET, generalmente profundizan sobre las causas. El problema es que no hay un puente entre ellos, no hay forma de que aquellos que formó el propio Estado en sus casas terciarias para poder contarnos de qué se trata el presente y de qué se va a tratar el futuro, no tienen lugar dentro de aquellos que pueden decidir qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que hay que cambiar? A veces aparece un funcionario que te pone una heladera en el living, la mira y dice ¡Qué linda queda! Se convence, se autoconvence. Generalmente eso tiene que ver con alguna cuestión de costos y los damnificados son miles y miles y miles de personas. Vamos a escuchar a una funcionaria y a un ecologista, sin sobrevaluar lo que dice uno y sin subestimar lo que dice el otro. Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, va a contarnos el enorme despliegue del ciolismo acompañado por el Gobierno de la Nación después que todo pasó. Y después vamos a escuchar a Elio Brailoski, ecologista, contándonos de la mano de una línea de tiempo muy bien elaborada, qué es lo que habría que haber hecho, pero antes de las cincuenta y pico de muertes. Cristina Álvarez Rodríguez. Hemos estado trabajando toda la noche en los centros de evacuados, eh, con el tema de un operativo de seguridad muy muy fuerte, estudiando los barrios, el ministro Casal, eh, Sergio Berni de Nación, La gente de Alicia Kirchner, de Castañeto, el subsecretario de Alicia, con Martín Ferré, de Desarrollo Social, dando comida en los barrios, asadas. Eh, bueno, la verdad, trabajando con los hospitales móviles, colia. Hoy la plata está casi seca, pero bueno, eh, ahora viene la tarea de volver a casa de lo más duro, ¿no? Hay obras que se pueden hacer, mejorar, como siempre. En La Plata se ha hecho muchísimo. Si no se hubieran hecho los trabajos de pluviales y de limpieza de los arroyos, y mantenimiento que se hizo entre municipio y provincia y nación, esto hubiera sido una catástrofe aún peor de lo que es, que realmente es sin precedente el dolor que están viviendo las familias acá en La Plata y nosotros también acompañando, pero la verdad que que sí, que hay obras siempre para hacer, un país en crecimiento requiere obras, eh, la provincia requiere obras permanentes. Hemos tenido el año más lluvioso el año 2012 de los últimos 30 años en la provincia y también muchos cascos urbanos no se han visto inundados por las obras pluviales hechas de hecho Eh, se terminó El ministro Arlía terminó el plan hidráulico Junto al intendente Bruera Junto a la Nación, el plan hidráulico de la ciudad y, y bueno, y se están constituyendo Las obras de ese plan hidráulico Que por supuesto es un plan de 10 años de trabajo No es sencillo Una ciudad que tiene más de, de 100 años Y que tiene una infraestructura totalmente obsoleta En materia de agua, en materia de cloacas En materia de pluviales Acondicionarla, pero se está trabajando A veces se cree que hay una obra mágica Que va a reparar todo Frente a estos fenómenos que es como un terremoto Como un tsunami No es tan fácil dar respuestas solo desde la infraestructura, ¿no? La verdad que eh, La Plata tiene un código de ordenamiento urbano en el que se ha trabajado muchísimo desde el municipio y provincia. Eh, ese código de ordenamiento urbano intenta poner orden a una ciudad que indudablemente crece en más de 750.000 habitantes, es una ciudad que está elegida por la prosperidad y el desarrollo que tiene por, por gente de todo el país que viene a vivir acá, más allá de la universidad. Y la verdad que eh, ese código de ordenamiento urbano y el plan hidráulico local Eh, van a permitir un desarrollo armonioso para los próximos 50 años de la ciudad. Ahora, los planes eh, de obras se hacen en, en pos de la repitencia de las precipitaciones, por ejemplo, y eh, precipitaciones como esta no existió nunca. Entonces, uno hace los últimos 50 años un promedio, calcula todos los caños. Ahora hay que empezar con el tema del cambio climático, a empezar a prever obras que por ende van a tener el costo del doble o el triple de lo establecido, porque indudablemente lo que uno iba a poner para desagüecer una lluvia breve, ahora va a tener que ponerlo para desaguar una lluvia de estas escalas... ...que realmente insisto, que quede bien claro que esto es inusitado y de la tragedia y de la magnitud de un terremoto... digo ...no es eh, algo tradicional, sumándole a esto lo que tuvimos en, en, en YPF, que tuvimos un incendio también en la destilería se hubiera podido volar todo, ahí se destila el 20% del combustible de toda la nación. Este, o sea que cada situación de las que hemos ido pasando es paso a paso, hora a hora, visitando cada casa, cada familia, ayudando a resolver los temas, y ahí la verdad que, que el trabajo sincronizado desde la primera hora del municipio, provincia y nación, nos ha permitido eh, ir dando respuestas. Sabemos que igual hay familias a las que no hemos llegado y a eso estamos abocados ahora. Sin demonizar a uno y sin endiosar al otro, vamos a escuchar a Elio Brailovsky. Eh, va a dar una enorme lista de cosas que se tendrían que haber hecho, por lo menos para solucionar el enorme desastre que generaron en la ciudad de Buenos Aires aquellos que decidieron por nosotros vivir de espaldas a la naturaleza. En realidad, no solamente eso, sino confrontarla, batirse a duelo con ella. O en realidad, dejarnos esa pelea para nosotros, para las generaciones futuras. Elio Brailocchi. Digamos que hay negocios que se han metido en los procesos de decisión urbana y que han con condicionado esos procesos demasiado para mi gusto. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de Buenos Aires la ciudad cuando fue fundada y durante casi todo el siglo 19 la ciudad estaba en la zona alta, la zona apta para vivir, después el negocio inmobiliario llegó a fundar Villa Crespo en, en los terrenos inundables del Arroyo Maldonado y a partir de allí se ocupó la franja naturalmente inundable ahora, una ciudad es un fenómeno extraordinariamente rígido Una vez que uno tiene cientos de miles de personas en una zona que naturalmente se inunda, bueno, allí la gente desesperada pide obras y, y se genera esta situación perversa que primero se mete la gente adentro del arroyo y después hay que hacer inmensas inversiones para sacar el arroyo de ese lugar. Eh, creo que en Ciudad de Buenos Aires hemos tenido esto consolidado a lo largo del tiempo, agravado porque cada vez hay más gente en las zonas en que no debería haber más que un parque. Uno piensa en la enorme sensatez de Sarmiento cuando dijo hagamos un parque en el pantano del Palermo, y por eso es una zona en la que cuando se inunda el parque no importa, pero eh, a, a lo largo del tiempo hay más y más gente viviendo en áreas de riesgo. Digamos que estos arroyos están atraviesan la ciudad, el, el Maldonado fue durante varios siglos el límite de la ciudad de Buenos Aires y se envía a la gente a, a vivir allí, por eso digo que el puntapié inicial fue la fundación de Villa Crespo en 1886 sin, cuando, cuando la zona alta se satura, se envía a los, los pobres a, al bajo inundable Y esos arroyos usados como cloaca empieza a ver reclamo social de hagan algo para que no tengamos la cloaca al lado. Y lo que hacen fue entubarlos. Esconderlos con este agravante. Un arroyo escondido, entubado, desagua mucho más lentamente que un arroyo cielo abierto simplemente porque el entubado es un obstáculo. Tiene paredes, tiene techo, hay rozamiento, hay columnas. Entonces... En, en inundación o en crecida, el comportamiento del entubado es peor que el de un arroyo asilo abierto. Lo que pasa es que por la valorización inmobiliaria se decide entubarlos y se trata de convencer a los vecinos de que esto es mejor porque se van a inundar menos. En realidad se van a inundar más. Hay una foto de, de este satélite que la gente que, puede, que maneja computadoras puede ver ...las imágenes del Google Earth, un programa de satélite, de fotos de satélite... ...donde se ve la desembocadura del arroyo Medrano, que es el que está cerca de General Paz... ...la desembocadura de este arroyo en el río de la Plata tiene una enorme mancha negra... ...además de que está cerca de las tomas de agua de la ciudad... ...pero además se ve muy claramente en la foto de satélite, esto no se puede esconder... ...se ve muy, muy, muy claramente... ...porque se, se, se lo tiene tapado. Los principales arroyos... ...el Maldonado, el Vega, el Medrano... ...son compartidos... ...por eso... ...en cualquier lugar del mundo... ...lo que se hace es un manejo... ...de, de la cuenca entera del arroyo... ...en realidad... ...lo que sería de sentido común es... ...hacer en la provincia... ...obras de retención de agua... ...o sea, en todo lo que sea una cuenca alta... ...hacer... Re retención de agua en, en represas por ejemplo y en la cuenca baja de software pero requiere que los dos que, que las dos jurisdicciones se sienten y hablen de un lado los funcionarios del otro lado los hombres que formó el propio estado y a la hora de gobernar les damos la espalda. Sería interesante que la conducta de la naturaleza la analicen estos tipos, como el Ibrailovsky, o como la gente del Instituto Geológico Argentino, con hombres y mujeres, insisto, formados por nosotros mismos, para que nos den una mano a repensar esta ciudad que... ...ha cambiado para siempre... ...que ya no tiene sus cuatro climas... ...que si tomamos en cuenta las estadísticas... ...de la última década... ...nos viene avisando... ...en forma constante y cíclica... ...que ya tiene un clima subtropical... ...que en todos los veranos... ...nos va a azotar con alguna tormenta terrible... ...y que eso se extiende... ...hasta fines de marzo... ...principios de abril... ...es tiempo de responder a aquello... Montados en todos los problemas que nos fueron dejando generaciones y generaciones de personajes que en realidad, en lugar de diagramar el futuro, lo que hicieron fue sacar una renta terrible de cada presente. Por un lado los funcionarios, por otro los tipos que saben de la naturaleza. Algún día habrá un puente para que se encuentren. Te reitero las vías de comunicación, 53546655, nos encontrás en Facebook, en Prohibido Amanecer. Ya forman parte de la noche más larga del dial, pulgar hacia arriba en Facebook, de la gente de Sudestada, otro periodismo, de Oscar Dicunto, de María Rodríguez Eiras, También nos están saludando la gente de Sendero Sur y Leandro Eduardo Deniz. Más pulgares hacia arriba en Facebook con Graciela Nathanson y Cristina Oller. Todos siendo parte de estas cuatro horas de radio destinadas a recordar o a descubrir. La señora Acevedo nació en Puerto Rico. Dicen que es la reina blanca del sol. Cerramos este bloque con Mimi Maura mirando caer la lluvia. viu ya recorda el día junio Mimi Maura, Puerto Rico, mirando caer la lluvia Fuentes y monumentos, en el 7.50 La fuente a la carta magna y las cuatro regiones argentinas O monumento de los españoles Obra del artista catalán Agustín Querol Realizada en mármol y bronce La escultura está compuesta por una estatua de la República y cinco alegorías. El Trabajo, los Andes, el Río de la Plata, la Pampa y el Chaco, que conforman la base. Fue donada por la colectividad española en 1910 con motivo del centenario de la Revolución de Mayo. Se encuentra emplazada en Avenida del Libertador y la Avenida General Sarmiento. La fuente a la Carta Magna y las cuatro regiones argentinas o Monumento de los Españoles. Vamos a las fuentes, en 7.50. Hasta las 4, prohibido amanecer, en AM 7.50. Ya pasaron 42 minutos del nuevo día. Les reitero que el pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata no marca lluvias entre el día de hoy y el próximo lunes. Realmente no sorprendió absolutamente a nadie lo que dijo el presidente de Chile. Sebastián Piñera se refirió al próximo 40 aniversario del golpe de Estado que se va a cumplir el próximo 11 de septiembre, marcando que si bien se cometieron graves atropellos a los derechos humanos, también hay que reconocer la parte positiva que tiene que ver con modernizaciones muy profundas. El hombre es un viejo defensor de la dictadura genocida pinochetista. Y para esto, nada mejor que ir a, a alguno de los archivos que así lo consignan. Pero antes, para tener bien armada la película y no quedarnos solamente con la foto del empresario exitoso que, por supuesto... Tuvo su ascenso social en la última dictadura. Vamos a recordar de dónde viene Chile. De dónde aquí de dónde viene aquel sueño que comenzó en 1970 y que terminó trágicamente en septiembre del 73, cuando, como alguna vez lo dijimos, plantó bandera al norte para derechizar todos los sueños continentales. Salvador Allende. Yo soy un hombre que llegaba a la presidencia después de ser 25 años senador. 25 años senador. El decano los parlamentarios. No siendo el más viejo, el decano a los parlamentarios. Bueno, tengo una experiencia que la estoy poniendo al servicio de un camino chileno para los problemas de Chile. Nosotros aprovecharemos la experiencia venga donde venga. Tenemos que aprovecharemos la técnica y la ciencia venga donde venga. Pero adecuándola a nuestra realidad. Nosotros no somos colonos mentales de nadie. ¿Claro? De nadie no somos colonos mentales. De nadie. Yo creo que con eso está bastante claro. Y después de pasar 25 años en el Congreso, en el Parlamento chileno, ¿Usted sigue siendo un hombre utópico? No, ¿cómo utópico? El... Sigo, sigo defendiendo lo mismo que he defendido durante 25 años. Porque durante 25 años fui parlamentario socialista. Es el no es el utópico. Tiene una visión de una sociedad bueno, en el futuro, digamos. Pero lógico, pero eso, eso, eso no se constituye, como se lo he dicho, a la noche a la mañana. Para que un pueblo llegue a construir una sociedad distinta, se necesita un, un pueblo organizado, disciplinado, consciente. Yo lo he dicho muchas veces a la gente. Por ejemplo, los estudiantes. Para mí no vale que un estudiante me diga, yo soy dirigente de izquierda, si es mal alumno. Nosotros necesitamos buenos alumnos, buenos estudiantes. Primero, cumpla sus obligaciones. Después tiene derecho a, a decir que es un dirigente político. Yo le he dicho a los obreros, hay que trabajar más, hay que producir más. Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos que alcanzar un ingreso de 2.000 dólares por persona al año. Bueno, para eso tenemos que producir más. Los pueblos solo progresan produciendo más y trabajando más. Claro que es diferente trabajar para una minoría que trabajar para el país para el pueblo. Por ejemplo, yo digo los niveles del carbón, digo, ustedes están produciendo ahora 3800 toneladas de carbón al día, tienen que producir 4700. Tienen que trabajar más, porque si no esta empresa no puede vender. En, en el en el acero estamos produciendo día 700.000 toneladas. Hay que llegar de aquí a 6 años a 2 a 2 millones de toneladas. En el cobre estamos produciendo Alrededor de 750.000 toneladas de cobre. Hay que elevar la producción de cobre a, a 1.200. ¿Y usted cree que el pueblo ha respondido a...? Pues usted lo está diciendo, que ahora soy más popular que antes. ¿Por qué es eso? Porque hemos cumplido con lo que hemos dicho al pueblo. Además, le, hemos, le explicamos al pueblo, dialogamos con el pueblo. Yo no estoy metido en la oficina de la moneda. Yo hablo con los campesinos, con, con los trabajadores del cobre, con los trabajadores del carbón hablo con los estudiantes, hablo con las duñas de casa, voy a las poblaciones, en las calles la gente me saluda, ando como un particular. ¿No? Entonces la gente ve una cosa distinta. miren me iré Valparaíso, por ejemplo. Todos los días, a la salida de la oficina del gobierno que está en la intendencia, hay 400, 500, 600 personas, no esperando a veces dos horas para que salga y saludarme. Y ahí hay, por ejemplo, en esta época ahora de verano, hay muchos eh, eh, turistas, ¿no?, de otros países, no le voy a decir de dónde, pero de otros países, y que, y que dicen, un presidente, que se le puede dar la mano, que se le puede tocar, que se le puede conversar. Sí, señor. De ahí venía Chile. El 11 de septiembre de 1973, el bombardeo contra la moneda, el asesinato de Allende y la derechización de los sueños de todo el continente. Piñera modelo 1998. A ver, fíjense cuántos actores se van a juntar en este corte de archivo. El propio actual presidente de la nación, Pinochet y el juez Baltasar Garzón un hombre que va a entender que en materia de violaciones a los derechos humanos no hay fronteras y va a buscar su detención en Gran Bretaña quien defendió al dictador Piñera con plena claridad que las condiciones de salud del senador Pinochet hoy día son muy delicadas y todos nosotros las conocemos El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Constituye un agravio y un atentado a lo más profundo de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra dignidad. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido es y será siempre un país libre y un país soberano por un problema de principios no podemos permitir que hoy día un juez español mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda intrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido ex Presidente de la República. Sabemos también que el no respeto por parte del gobierno inglés de la inmunidad diplomática El derecho internacional le correspondía a un senador de la república en misión especial de nuestro gobierno constituye también un grave atentado a lo que es la soberanía y la dignidad de Chile digámoslo claro y fuerte para que se escuche en Chile y en el mundo entero somos un país respetuoso del derecho internacional pero somos también un país que siempre ha tenido Y lo va a demostrar una vez más la voluntad, la fuerza y el valor para defender nuestra dignidad y para defender nuestra soberanía. Por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce tan granada, tan altiva, callarda y melicosa, que no ha sido por rey más regida, ni a extranjero dominio sometida. Queremos que sepa el señor Garzón que hace más de 188 años nuestro país obtuvo su independencia con valor y con mucho coraje. Y ninguno de nosotros está dispuesto hoy día a volver a ser colonia de ningún país del mundo. Ese era Piñera, modelo 1998. Piñera, modelo 2013. Y el festejo de los 40 años del golpe del 73. Es verdad, este 11 de septiembre se cumplen 40 años del golpe militar que interrumpió nuestro proceso democrático el año 73. Y yo creo que es bueno reflexionar sobre muchas elementos en primer lugar, ¿por qué se quebró la democracia en Chile? Y yo creo que es bueno hacer un examen crítico y de conciencia de qué hizo que en la década de los 60 y los 70 la sana convivencia y la sólida democracia de nuestro país se fue debilitando hasta que terminó en un golpe militar. Y yo pienso que el validar métodos violentos como parte de la lucha democrática y también... La pérdida de la capacidad de diálogo, de acuerdo, de tolerancia y de respeto explican las circunstancias que llevaron a que en Chile perdiéramos nuestra democracia. Sin perjuicio, que también hay que reconocer la parte positiva del gobierno militar que tiene que ver con modernizaciones muy profundas que permitieron a nuestro país enfrentar en mejor forma los desafíos que vendrían en el futuro. Es bueno también darnos cuenta cómo recuperamos nuestra democracia. Normalmente los tránsitos de un gobierno militar a un gobierno democrático se hace en medio de crisis política, caos económico y violencia social. No fue así la experiencia chilena. La transición chilena a la democracia fue, en mi opinión, muy ejemplar, porque fue fruto de un acuerdo. Y por tanto, cuando celebremos los 40 años del golpe militar, sin perjuicio de que la verdad y la justicia son elementos fundamentales, yo espero que el país sea capaz de poner la vista hacia el futuro, hacia adelante. Porque la transición del gobierno militar al gobierno democrático ya la hicimos y la hicimos bien. Ahora tenemos otro desafío, tan grande como el anterior, que es hacer la transición desde un país subdesarrollado y con pobreza hacia un país desarrollado, sin pobreza y con oportunidades para todos. Después de escuchar a Piñera Modelo 98 A Piñera Modelo 2013 Bienvenida a Bachelet, La estábamos esperando Tiempo de noticias en AM750 Con Jorgelina Roca Hora 055 minutos Humedad 80% Temperatura 18 grados El gobierno entregará documentos a los afectados por el temporal en La Plata. El trámite será a través del Ministerio del Interior y Transporte a partir de hoy a las 9 de la mañana, con camiones que tomarán los datos de manera gratuita. Uno de los vehículos estará ubicado en 1 y 59 y el otro podrá encontrarse en 46 entre 4 y 5. Mientras tanto, el ministro de Seguridad bonaerense informó que la cifra de fallecidos en La Plata no se modificó en las últimas horas después de haber rastreado más de 5.000 viviendas. A la fecha y ya habiendo hecho un relevamiento extensivo, con más de 5.940 registros domiciliarios uno por uno, con perros, personal de delitos complejos, personal del patronato de liberados y de asistencia a la víctima de este ministerio, luego haber rastreado 5.940 domicilios no hemos encontrado más víctimas y las víctimas ascienden a esta hora y como listado diríamos final 51 personas que han sido identificadas y más de la mitad por suerte ya sus familiares pudieron reencontrarse para darle su sepultura el resto se te ha integrado mañana con una actuación muy eficiente y con mucha seriedad por parte del fiscal doctor Condomía corta que fue el que intervino en todos estos episodios El Papa llegará a la Argentina en diciembre. Así lo aseguró el padre Jorge Chichisola de la iglesia de Nuestra Señora de Itatí, que dijo también haber recibido un llamado del sumo pontífice para confirmar la visita. El párroco también dijo que en el Vaticano todavía no se acostumbran a que Jorge Bergoglio se salga permanentemente del protocolo. De afuera. El 52% de los estadounidenses Apoya la legislación de la marihuana Así lo revela una encuesta publicada Por el periódico The Wall Street Journal Lo que representa un aumento Del 11% respecto De 2010 Además se trata de la primera vez que hay una mayoría Que opina favorablemente sobre el tema Pilota. Boca ya está en los octavos de la Copa. Con el triunfo de Nacional sobre Toluca, el equipo de Bianchi logró el pase directo. La siguiente etapa de la Libertadores más allá del resultado que consiga en México. Por otro lado, Newell's se acerca también a la próxima ronda luego de su victoria ante Deportivo Lara. La figura del partido en el Marcelo Bielsa fue Nacho Escoco, que anotó dos goles y se convirtió en el máximo artillero del club en el certamen con ocho tantos. Sabíamos que teníamos que ganar, que dependía solamente de nosotros y tenemos que ganar para ir a la última fecha con más tranquilidad, obviamente que no está nada dicho todavía falta el último partido y en el segundo tiempo tratamos de mantener un poco el partido para no desgastarnos tanto inconscientemente obviamente nos fuimos metiendo un poco atrás y, y ellos encontraron el gol y obviamente se nos complicó un poco ahí pero por suerte al último para no terminar sufriendo pudimos aumentar la diferencia Humedad 80%, temperatura 18 grados Jorgelina Roca Siete avanzanza Derecho a la información ¿Sabés hasta dónde podés llegar con solo dos pesitos? Sí. ¡Hasta donde vos quieras! Tombo, tombolina. ¡Jugale a la Tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta ocho mil veces el valor de tu apuesta ¡Sí! ¡Ocho mil veces! Tombo, tombolina poquito ganas mucho Invita a Lotería Nacional Más Boca, Boca. Boca, Boca. Más legítima pasión Este domingo más juega Boca Boca Lanús hay que volver al triunfo La previa desde las 18 somos Boca porque esto es Boca en la M150 Aire campana empieza de cero y hasta las 4 en am 750 y prometimos para el 4 por 1 del día de hoy cuatro versiones de samba del laurel vamos a arrancar con lorena astudillo Desde la agua laurel volvería a la infancia del río Si pudiera crecer desde la agua laurel volvería a la infancia del río En lo verde laurel de tus ojos El misterio del bosque que se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma y Déjame lo verde Celebrar el día Porque por lo verde Regreso a la vida Yo muero para volver Juntando rocío La flor del laurel Yo muero para volver Juntando rocío nunca no me olvidaría porque viene de vos puro y simple el verdor como el simple verdor de la vida porque viene de vos puro y simple el ver como el simple verdor de la vida Se me ha vuelto cogollo el silencio De esperarte a la orilla del río Y me gusta saber que un aroma laurel Te llenó de rocío el olvido Y me gusta saber que un aroma laurel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 Primera versión de Samba del Laurel del 4x1 de hoy después de cada info. Lorena a tu hijo. Alguna vez divagaste sentir sin represiones. Que se vayan. Que se va señor Montonero Patricia Wolrech. Señor Montonero Cafiero, váyanse. Váyanse, renuncie Montonero Felipe González renuncie, muy bueno el programa 7.50 Radio AM conferencia de Davos, 6 a 1 en un país en serio se fusila como Franco, ¿Mm? en España fusiló y terminó con la falta de diálogo gracias, muy bueno el programa la política de precios, los subsidios de tarifa me tienen podrido, ¿hasta cuándo? 6 a 1 con Bolivia drogadito, brotona 6 a 1 con Bolivia, vergüenza memoria liberada Por algo hay que empezar Empezamos de cero Hasta las 4 Prohibido amanecer En AM750 Siempre decimos que las historias particulares que forman parte del engranaje de una historia general siempre sirven para darle mayor dimensión a, a algunas cifras. ¿no? Y cuando hablamos de las muertes en, en La Plata, cuando vamos comenzando a conocer nombres y apellidos, su pasado, su pelea, cobra mayor dimensión esto de los casi 60 muertes, ¿no?, entre el capital y, y la plata. El dato que apareció hoy confirma que Lucila Ahumada murió en la capital bonaerense, ella era una de las abuelas de Plaza de Mayo. Eh, sus familiares la, la recordaron con un aviso fúnebre en el diario El Día y allí apareció el dato, después... Mmm, ...surgió un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo... ...desde la capital porteña ...y bueno, ahí se terminó de confirmar... ...que se trataba de Lucila Ahumada de Inama... ...quien fue hallada muerta en su casa... ...de la ciudad de La Plata... ...bajo un metro setenta de agua... ...Lucila todavía buscaba a su nieto... ...su hijo Daniel Inama... ...y su nuera Noemí Macedo... ...fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1977... ...y llevados al centro clandestino Club Atlético. La muchacha estaba embarazada de seis o siete meses. Tanto la pareja como el niño o la niña... ...todavía se encuentran desaparecidos. Murió entonces víctima del temporal... ...Lucila Ahumada, abuela de Plaza de Mayo. Madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana. Los intérpretes van desde el sur del río Bravo hasta Tierra del Fuego. Insensatez. Toquimio y Vinicius. ¿Cómo oh, vinieron? El tonto estaba en la calle, claro. ah, ¿no? Podía cantar algo más para ellos. ¿Cómo pasamos para ellos? Claro. ¿Cómo insensatez, no? Ah, ¿cómo pasamos insensatez? Ah, Ele vai gostar tanto Olha Tonzinho, essa é diretamente Aqui dos estudos de Milão Para o navio que Deus Na grave encorou Insensatez Ah, insensatez Que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi fraca assim Pra assim tão desalmado Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem seria vento Diz a razão sempre tem tempestade vai meu coração pede perdão perdão apaixonado sensatez de la mano de una sociedad perfecta toquinio y vi gustavo campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750 hace algunos días presentó En el Caras y Caretas, de Demián Verdúa, su libro que narra la detención ilegal de Nelly da Azucena Sosa de Forti y de cinco de sus seis hijos. Febrero de 1977, una familia que intenta partir rumbo al exilio a Venezuela, donde ya estaba el esposo de Nelly, y que no puede hacerlo. Cuando el avión prácticamente... Está por comenzar a carretear, son detenidos. Los chicos fueron devueltos a partir de una negociación donde estuvo mezclada la iglesia. Pero nunca se supo nada más de Nélida Azucena Sosa de Forte. Antes de que se vuelvan mariposas, es el título de este libro de Demián Verdúa que cuenta una de estas historias particulares que arman la profundidad y el peso de los 30.000. Demián Verduga nos cuenta, nos sintetiza el caso fuerte Bueno, la, la historia que, que cuenta este libro, que es este, una, una crónica o una, un libro de narrativa de no ficción, no, no sé bien cómo definirlo, pero va más o menos por ese lado, es... Eh, que el 18 de febrero exactamente de 1977 este Nelly como le decían a Nelly, a Susena, sus, sus seres queridos uh -huh. y 5 eh, de sus 6 hijos eh, iban a viajar a Venezuela donde ya el, el padre de la familia ya estaba hace un mes había viajado para terminar de arreglar sus este, cuestiones de trabajo y iban para reunirse con él por supuesto se iban eh, huyendo de, de, de la dictadura militar este, Nelly, la madre de De los, de los hermanos Forti, este, era una militante muy activa y recordemos siempre que en Tucumán la represión había empezado en 1975 y ellos son de Tucumán, por lo tanto eh, había muchos amigos conocidos, compañeros de militancia de Nelly que ya habían sido o este detenidos o secuestrados desde el operativo independencia que había empezado en 1975. Pero de alguna manera es como si el hecho de venir de tucumán hiciera que tuvieran una visión previa a el golpe del 76 este y cuando estaban a punto de viajar te diría es, es prácticamente el avión estaba ya rumbo a la pista hay un operativo en el, en, en el aeropuerto un operativo que eh, sube al avión y los termina bajando a nelly y a sus hijos y a partir de ahí los transportan este a una comisaría de quilmes Eh, donde había otras personas también este, detenidas de manera ilegal por la dictadura, están ahí durante una semana, todos juntos, eh, en una celda, celdas abiertas, quedaban un patio, este, no, no, digamos, no era una situación de ojos vendados y, y ese tipo de cosas, sino una situación, si se quiere, menos, menos cruel, y luego de una semana lo que sucede es que eh, sueltan a los chicos uh -huh. este y no a la madre a los chicos los dejan en acá en buenos aires en la puerta de la casa de unos amigos de la madre que era justamente donde habían parado antes de, de, de en la transición entre venir de tucumán e ir a venezuela los chicos habían y la madre habían estado acá dos meses en casa de unos amigos bueno a los chicos una vez que deciden soltarlos a ellos y no a la madre los dejan en la puerta de la casa de estos amigos y de ahí viene todo un periplo más más más largo que es hay una intervención de eh, el padre de los chicos desde Venezuela, viene un cura que además los había ayudado también a gestionar el exilio en Venezuela, que se llama Alfonso Naldi, un cura de estos curas del, del tercer mundo, digamos, este, que viene desde Venezuela eh, y trabaja para sacar a los chicos de la Argentina. En ese trabajo este cura se conecta con Monseñor Emilio Grasselli, Uh -huh. eh, que era secretario del, de la Vicaría de las Fuerzas Armadas en ese momento y a través de él hace la gestión con el gobierno militar que, que termina de alguna manera accediendo a que los chicos salgan del país Ahí estaba Demián Verduga contándonos el resumen de esta historia tan particular tan trágica como particular ¿Quién era el brigadier que ocupaba la intervención de Aerolíneas Argentinas y que no quería que los chicos salieran del país? El brigadier San Juan, era un brigadier de apellido San Juan. Sí, eh, en realidad ahí hubo varias, eh, si se quiere, inteligencias y desinteligencias. Finalmente igual Aerolíneas termina accediendo y termina aceptando sacarlos e incluso hay un momento en el que ellos van al aeropuerto ya para salir cuando salen solamente los chicos en que también hay un, un, un en, el, en, el, en el aeropuerto hay en el ingreso al aeropuerto hay todo un conflicto con los que permitían el ingreso y parecía que había órdenes y contraórdenes y confusión este, con este tema pero sí seguramente hubo hubo digamos posturas distintas pero lo cierto es que igual eh, salen porque también quien el, el, el militar que estaba a cargo de Aerolíneas termina aceptando que, que salgan del país, digamos, este, no, la, la orden venía, yo me imagino que la orden venía de Arguindegui finalmente, ¿no?, para que salieran. Ahí estaba Demián contando cómo fue la negociación y quién operó. Y siempre, o en la mayoría de estos casos, aparece el ex ministro del interior de la dictadura, Albano Argindegui. ¿Qué pasó con Nelly después de la detención? mira el, el único dato que hay es el de una declaración de otro militante este, que estaba detenido en... Eh, si no me acuerdo creo que es el cuartel de policía de Tucumán, que además ahora empieza el juicio justamente sobre ese centro castellano de detención en Tucumán, y el caso fort y es uno de los casos centrales del juicio del cuartel central de policía de Tucumán hay una declaración eh, que un militante hizo cuando vino a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 78 este, que dice que la vio a Nelly ahí, en el cuartel central de policía de Tucumán, es decir que a los chicos lo dejaron en Buenos Aires y a Nelly la habrían trasladado a Tucumán este después. y Es lo único que se sabe, no, no quiero decir a ciencia cierta porque tampoco lo sé, pero lo, el, el único dato que existe sobre qué pasó después o por lo menos dónde estuvo. no ¿Qué es lo que recuerdan esos cinco niños? Porque Alfredo tenía eh, 16 años, pero sus hermanos eran mucho más chicos. ¿Qué es lo que recuerdan esos chicos de, de su cautiverio en un centro clandestino de detención? Mira, el libro se basa esencialmente en el testimonio de Alfredo, porque los, los hermanos de Alfredo están en Venezuela y además eh, no todos querían, digamos, revivir, por decirlo de alguna manera, una cosa tan tan fea. Alfredo ha contado muchas veces esta historia, no, no como como la exploramos para el libro, porque eh, exploramos muchas cosas que tenían que ver justamente con sensaciones, con recuerdos, con colores, con no, no necesariamente con datos duros que que tengan que ver con, con una investigación, si querés, periodística, sino con la reconstrucción narrativa de, de, lo, de, lo, de lo que vivió. Este, y creo que es, es un recuerdo muy obviamente muy traumático y, y, y muy fuerte, digamos, muy fuerte. La, la hermana mayor de Alfredo, porque Alfredo eh, no es el mayor, sino el segundo, este, la, era era el mayor de los que fueron secuestrados, pero no era el mayor claro. de todos los hermanos. Este, la hermana de él no estaba en ese avión... De casualidad, porque se había quedado en Tucumán porque tenía que dar un examen en el colegio, en el mes de marzo, le, le había quedado una materia previa y quería cerrar ese año para después irse a Venezuela y por este hecho casual, si se quiere, de, de que se llevó una materia, no estaba en el avión y entonces no, no no fue secuestrada. Pero la hermana de Alfredo también estuvo el otro día en la presentación del libro y creo que es algo muy, muy obviamente muy doloroso y como una especie de herida es como decir, es una percepción mía esta ¿no? pero una herida permanentemente abierta no no, no se me ocurre eh, es lo que yo percibo viéndolos y charlando con ellos no es, es algo eh, muy doloroso muy abierto eh, los hermanos de Alfredo se quedaron viviendo en Venezuela, este, la mayoría creo que también el hecho de que no hayan vuelto en parte tiene que ver por supuesto con que crecieron finalmente en Venezuela y también eh, creo que, que, que les debe costar venir a Argentina Allí aparecía la voz de Miriam Leguvin. Esto es parte de un... Pequeñas Memorias, rescatando audios de, de Radio Nacional del programa Sexto Día, en el que pudimos entrevistar a, a Demián Verduga. ¿Qué pasó con la vida de Alfredo, que no deja de ser el gran eje de esta historia? Porque es algo así como un puente entre el pasado y el presente. Ya van a ver. Porque hoy tiene un rol en el gobierno nacional, que es muy particular por venir de dónde viene. Bueno, Alfredo es este Secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa desde el año 2007. Ese es el, el, el lugar que él ocupa ahora. Este, bueno, él obviamente decidió volver y además no solo volver, sino meterse en un rol que claramente tiene mucho que ver también, me parece, con su historia, ¿no? Uh -huh. y, y, porque trabajar mucho, en, en defensa, tratando de claro. democratizar las Fuerzas Armadas o de colaborar con la democratización de las Fuerzas Armadas, con la incorporación de la noción de derechos humanos a las Fuerzas Armadas, es como... me parece que tiene que ver mucho con, con su propia historia. ¿no? Yo, Demián, comenzaba la nota diciendo que cada vez que me topo con con las historias personales le doy mayor mayor peso a, a la cifra de 30.000 y esto se completa con la tapa de, del libro donde está la foto de Alfredo, su hermana mayor, sus hermanos, los otros cuatro hermanos muy chiquititos, y Nélida en el centro, eh, donde uno observa, qué sé yo, todos los proyectos de esa familia, toda la vida que tenía esa familia que quedó destrozada en el año 77, ¿no? Sí, sí, es así. Sí, sí, la foto es... Es, es conmovedora. Es fuerte, es fuerte. sí, sí, a mí me la, obviamente me la dio Alfredo. Este, y sí, es fuerte y a mí, bueno, me parece también muy muy valiente por sí, eso sí, de alguna claro. manera creo que la foto representa un poco lo que lo que el libro cuenta que es algo más más más de la intimidad de las vivencias de ese momento de las sensaciones de, de cómo de los diálogos que tuvieron que es en, en lo que está centrado el libro uh -huh. y, y me parece valiente porque porque desnuda un poco su intimidad a alguien que te cuenta algo así que te permite sí, escribirlo sí. en un libro no y Eh, a, a mí me, me, me producía una sensación doble por un lado me, me, me gustaba mucho contar esta historia y, este, y estoy muy agradecido con alfredo por, por haber accedido a, a, que, a, a que la pudiéramos explorar de la forma en que la exploramos y por otro lado lo sentía como raro en el sentido de que se muestra una intimidad ¿no? se muestra sí, sí. una intimidad y creo que tener mucha valentía para mostrar una intimidad tan, tan trágica para poder compartirla con los demás. El libro se llama Antes de que se vuelvan mariposas. El autor es Demián Verduga. Se trata de la historia de Nélida Azucena Sosa de Forti y de cinco de sus seis hijos que no pudieron salir del país en febrero del 77. De los cinco chicos, conocemos que fue de ellos, de la que nunca se supo absolutamente nada más, fue de Nélida. Por algo hay que empezar empezamos de cero hasta las 4 prohibido amanecer en amm 750 una hora 24 minutos que ya han pasado del nuevo día. Les decía que en el pronóstico tanto para Capital Federal como para La Plata, por lo menos no hay lluvias en el pronóstico extendido de aquí hasta el próximo lunes. Madrugada de miércoles, madrugada de música latinoamericana, Jaime Ross y Laura Canoura. inexplicablemente corren las agujas del velo y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol un recuerdo inexplicablemente gira alrededor inexplicable como el mundo es el amor cuantas veces he soñado con que salgo a mi balcón Una voz desconocida me dedica una canción. Sin embargo, al despertar me reconozco al trovador, inexplicable como todo es el amor. Inexplicablemente una mujer tantas veces oculta su querer, pero yo no sé esconder ni siquiera sé por qué. Pura explical que a no beleza oculta es como ente eu o la pasión la voz de tu como siempre inexplicablemente ir ao redor inexplicable como o mundo é o amor inexplicable como todo é o amor inexplicable como sempre Jaime Ross, Laura Canaura, Inexplicable. Ya sabes que a las 3.30 más o menos nos estaremos despidiendo con media hora de Marían Farías Gómez, el mini recital de de esta madrugada de música latinoamericana va a terminar con aquella voz que le ponía color femenino a los huancaguá a partir de aquel debut en 1963 y como decíamos en el arranque del programa de hoy nos separa medio siglo del comienzo de la carrera de la hermana del chango Marían Farías Gómez exiliados de Juan Carlos Muñiz y Enrique Llopis en un nuevo adelanto del mini recital de las tres traditadas. a distancia porque hay en Roma o en París en Barcelona o en Madrid los acorrala la nostalgia son la mitad de todo lo que son la otra mitad se les quedó con la raíz en otro suelo y ahora sueñan con volveres como ayer Pero al revés, lo que soñaron sus abuelos Recién ahora entienden que la patria Es una casa, un patio, alguna fiesta Una manera de poner la mesa Esa costumbre de dormir la siesta El resplandor de lo que ya no queda Ese terco dolor rotundo y necio Una ilusión que vale dos monedas Y estando lejos ya no tiene precio la que no hay cura ni repuesto un equipaje que se lleva encima aunque uno ande solo con lo puesto y cuando allá en París o en Barcelona la lluvia duele como un desengaño nos llaman por saber si hemos cuidado aquella flor en todo Todos estos años, un día volverán, serán millones. de Marían Farías Gómez te sigo adelantando lo que vamos a escuchar a partir de las 3.30 exiliados de Juan Carlos Muñiz y Enrique Llopis te dejo dos datos periodísticos que quedaron sepultados en el día de hoy debajo de bueno toda la información que siguió llegando desde La Plata epicentro de, del desastre del segundo capítulo del desastre y lo que dijo, lo que nos dijo y, y todo lo que giró en torno a, al Pepe Mujica eh, por un lado el gobierno argentino ganó todas las instancias fueron tres de un juicio contra el fondo buitre del multimillonario Paul Singer que buscó interceptar activos argentinos en Francia. En este caso la Corte Suprema Francesa rechazó las tres apelaciones de Singer contra las decisiones de las Cortes de París y de Versalles que habían ordenado el levantamiento de los embargos sobre impuestos adeudados a la Argentina por las subsidiarias locales de Total, de París Brás y de Air France. En las tres decisiones los tribunales de Francia consideraron que la renuncia a la inmunidad soberana que la Argentina aceptó en los contratos de los bonos de los 90, no alcanza a las obligaciones impositivas, por lo que no hay bienes susceptibles de embargos que afecten al país. Punto 1 Por otro lado, a nueve años de su desaparición, la Corte Suprema de Justicia Tucumana hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura y al Jurado de Enjuiciamiento que se abstengan de continuar el proceso de destitución contra los magistrados. Caso Marita Verón, frenan el proceso de destitución de los jueces. La temperatura para Capital y alrededores, 17 grados cuando ya pasaron una hora 34 minutos del nuevo día. Madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana. social club. ¿Alguna vez deseaste mirar sin piernas? 360.000 australes para participante que hizo 3, 750 kilómetros con los chicos de la división para ver si se con el viaje a San Carlos de Barrioche. Vamos por Córdoba, a ver qué pasa con Córdoba. Vamos que se puede, 50. Radio AM. Memoria liberada. Te reitero las vías de comunicación con Prohibido Amanecer 53546655. También nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Y allí se comunicó Carl Hopp Works. Dice, hoy descubro y escucho tu programa por primera vez. De ayer a hoy dormí dos horas. Ya no tengo edad para estos yaistes. Es inconveniente por completo por las horas de descanso que debo respetar este año. Pero me pasó lo peor, dice don Carol. No puedo. No quiero apagar la radio. Y después viene un, un muy buen listado de coincidencias entre... ...lo que hacemos y lo que para él... ...tendría que ser la radio... ...a esta a esta altura del día... no ...sobre la, la reflexión... ...los tiempos... ...el hecho de poder aprovechar... ...estas horas para emitir algo de música... ...que no tiene absolutamente nada que ver... ...con las listas de las discográficas... ...y poder recordar, como decimos... ...o descubrir... ...como a él le pasó con algunos de los temas que... ...estuvimos emitiendo en, en el día de hoy... ...y cierra diciendo... ...espero tener muchas más lindas horas... ...robadas a mi sueño... ...así que don Carol... ...un, un gran gran abrazo... ...y muchas gracias por estas... ...por estas horas de insomnio... ¿no? Eh, ...Alba, Noemí y Pérez Sainz, ...dos cosas... ...primero... Eh, ...nos habla de este choque... ...este duelo que hicimos... ...entre la palabra de funcionarios... ...y la de urbanistas... ...o ecologistas... ...diciendo que los funcionarios... ...en la provincia de Buenos Aires viven una irrealidad y los urbanistas aparecen con razones irrefutables para explicar qué es lo que pasa hoy pero en virtud de poder entender el pasado como Platense dice Alba lamento profundamente ver estas imágenes y lamento lo perdido y ante los fallecidos la voz de los funcionarios saben a vacío sin planificación coherente este lamentable momento se va a repetir. Todavía hay lugares donde aún están muy desamparados y los vecinos están manifestando con piquetes. Por otro lado nos dice, Piñera 98 y 2013 es un mismo discurso, no hay arrepentimientos, es imposible que cambie su mentalidad reivindicatoria en función de los audios que pusimos hoy en el aire sobre un Piñera que le pegaba palos este, a Garzón por esto de intentar hacer justicia sin fronteras para delitos de lesa humanidad cuando lo metió en cana allá en, en Londres y por otro lado este Piñera 2013 que intenta de alguna manera justificarse para contarnos que él no se sabe si públicamente o en la intimidad va a festejar los 40 años que nos separan ...del golpe de Pinochet en septiembre de este año. Bienvenida a Bachelet coincide con, con el cierre del comentario que hacíamos... ...cuando entendíamos que el futuro tiene cara de mujer en Chile. Vamos a una de las historias de un día como hoy... ...que vamos a recordar a través de la música... Este señor nació un 5 de abril de 1941. Sin duda fue uno de los grandes guitarristas de la música popular argentina. Pero, para recordarlo, dijimos, integró el quinteto de Piazzolla entre el 68 y el 71. Bueno, vamos a escuchar sus versiones solistas, de la música de Astor. Un día como hoy, 5 de abril pero del 41 nació Cacho Tirado. Allí estaba la guitarra de Cacho tirado haciendo su versión solista de Buenos Aires, hora 0 ¿Alguna vez deseaste mirar sin piernas? 360.000 australes para este participante que hizo 750 kilómetros con todos los chicos de la división para ver si se con el viaje a San Carlos de Barrioche. Seguí también. Vamos por Córdoba, a ver qué pasa con Córdoba. Vamos que te puede. 50 Radio AM Memoria liberada Ya pasaron 50 minutos de la una, tiempo de noticias en las 7:50 con Jorgelina Roca. Y 50 en 7:50. Argentina avanza derecho a la información. Hora a una 50 minutos, humedad 80%, temperatura 18 grados. Aerolíneas llevará donaciones desde el interior hacia La Plata. De esta manera se suma al operativo para ayudar a los damnificados. En la capacidad de sus bodegas se va a transportar las cargas para entregarlas en los centros oficiales de ayuda. Por su parte, el Ministro de Salud bonaerense Alejandro colia agradeció la ayuda brindada por su par de La Nación, Juan mansur para paliar la crisis. Destacar la presencia del Ministro de Salud de La Nación, Juan mansur que ha colaborado con el envío de insumos y de medicamentos y también hemos recorrido parte de las zonas afectadas y un centro de evacuados y la Secretaría de Salud del municipio de La Plata donde se vio afectada la farmacia, el depósito y algunas unidades sanitarias de las 15 que han tenido distintos tipos de daños. Lo cierto es que el ministro se ha comprometido también a colaborar con la restitución y resolver los daños que se han producido en esas unidades sanitarias para que rápidamente se pongan a trabajar en ...que son un centro de referencia barrial de cada uno de los barrios. Se destrabó el bloqueo de camioneros en Dock Sud... El Ministerio de Trabajo intervino para garantizar el egreso e ingreso del transporte de combustibles. El polo industrial había sido bloqueado por el sindicato como parte de un pedido de mayor seguridad. de afuera Estados Unidos donará 8 helicópteros y dos aviones a Bolivia para reforzar la ayuda contra el narcotráfico. Así lo reveló el viceministro de Defensa Social de ese país. En tanto, el gobierno que encabeza Evo Morales se hará responsable tanto del mantenimiento como del uso... De de esas aeronaves. Pilota. El Sub-17 complicó su clasificación. La selección juvenil que dirige Grondona cayó por segunda vez de manera consecutiva en el sudamericano de la categoría. En este caso fue 3-1 contra Paraguay. El torneo se disputa en nuestro país y otorga cuatro plazas al Mundial de los Emiratos Árabes. Raqueta. El capitán argentino de Copa Davis se mostró optimista para la serie con Francia. Martín Haite palpitó los cruces que comienzan hoy a quienes reconoció como grandes rivales por parte de Francia. Carlos Berloc jugará a las 10 y media frente a Zonga y a continuación se medirán Pico Mónaco con Gilles Simón. Creo que cualquier resultado que sea dé mañana, tanto 2-0, como 1-1, como 0-2, no es determinante. Todos los puntos se van a jugar, cualquiera de los dos equipos puede levantar un resultado adverso. Creo que los dos equipos tienen chance de ganar. Francia, es, quizás por nombres, es un poquito más favorito que nosotros. Pero nosotros también tenemos historia en Copa Débil. Los últimos 10 años Argentina ha estado siempre, o casi siempre, entre los cuatro mejores equipos del mundo. Y eso también juega a favor nuestro. Me gusta y, y, y, y me siento digamos, con orgullo que el equipo francés nos tenga respeto también a nosotros. Humedad 80%, temperatura 18 grados. Jorgelina Roca. 750 avanzanza Derecho a la información. Con el equipo de emergencia desbordado y el jefe de gobierno de vacaciones en Brasil, la inundación arrasó con vidas y bienes. Una vez más los porteños tuvieron que arreglársela solos ¡Vote Macri! Además, en Informe Z miles de africanos llegaron a la ciudad en los últimos años dedicándose a la venta callejera y siendo el idioma una barrera para encontrar mejores empleos Senegaleses en Buenos Aires Diario Z El diario de la ciudad de Buenos Aires Ya está en su kiosco Segundo capítulo del 4x1 de hoy a la salida de cada info. Estamos con cuatro versiones de esa hermosísima zamba del laurel que armó el cuchi cuchileguizamón casi a la medida de estas dos voces que vienen ahora. Que no dejan de ser los dos intérpretes, para mí, más importantes de cualquier partitura del cuchi Son quizás los dos tipos que lo entendieron de pe a pa a este personaje que respetaba a medias la métrica, que jugaba mucho con, con romper la ortodoxia del, del pentagrama, con sorprendernos todo el tiempo a través de salidas que parecían no aptas para un tipo que se sentaba y encaraba un piano. El dúo salteño... Es algo así como el ejecutante perfecto de cada sueño musical del Cuchile Guizamón. Si pudiera crecer desde el agua laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera crecer desde el agua laurel Volvería a la infancia del río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 Juntando rocío En la flor De laurel Yo Muero para Volver Juntando rocío En la flor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 ando la del laurel samba el laurel la versión de este temazo del cuchi del dúo soltenio dos son dos son las dos en la ciudad de buenos aires 7.50 Radio AM Cuenta la leyenda que la orden la dio Torres de Vera y Aragón Los encargados de cumplirla fueron Alonso de Vera y Hernandarias de Saavedra El 13 de abril de 1588 nació el poblado que los hombres que cruzaron el Atlántico, bautizaron como San Juan de la Vera de las Siete Corrientes. María Pilar Que fue lo que ha sucedido Con tu Julián Los compañeros te ayudan a preguntar A dónde se lo llevaron, donde estará Porque jamás le pudiste hallar Si le buscaste sin descansar Contarle de aquella tarde María Pilar Cuando al volver con tus hijos del almacén Pudiste ver que sacaban a tu Julián hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián. Ay María Pilar, sabías que algo le iba a pasar. Seguí contando, María Pilar Los hombres justos te ayudarán Hay hombres justos, ya lo verás de qué es lo que acusarían a tu Julián acaso de preocuparse por los demás te enorgullece pensar lo varía a si es por eso que le quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad. Y es justo lo que pedía si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad? Que tanto deseo Siendo como era ese tu Julián los hombres gustos no sé qué hará ay María Pilar pero que ayuden a tu Julián de que no si Ay, si no hay justicia, María Pilar ay, ay, ay. Aquel lugar al que habían llegado los conquistadores el 3 de abril de 1588 Luego de cuatro meses de marcha Iludiendo el constante asedio de los guaraníes Primero se había llamado «San Juan de la Vera de las Siete Corrientes» y poco tiempo después pasó a llamarse «Apenas Corrientes». Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos, que así sirve mi canción. Y hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor. país de la gente nuestra, el que somos vos y yo, el país ceniciento y puro de sencillo corazón, el que a veces se queda solo como un niño sin amor, el que siempre se muere de hambre si trabaja de peor. país que a pesar de todo ni la muerte silenció, ese que desaparecieron pero nunca se rindió. El que tuvo un abuelo gringo que llegó y se arremangó y que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó. El país que te estoy diciendo el que hubiese ser canción El que ahora morechamos vida hoy cantando el sol mayor el país que parimos juntos ser el país del interior en que las cabecitas negras construimos sol, sol. en país por el que ahora vamos va buscando nos el país que mira hacia adentro el que somos vos y yo el país que mira hacia adentro el que somos vos y yo el país que mira hacia adentro el que somos vos y yo Los guaraníes, junto a los caracará y los charrúas fueron los pueblos originarios que marcaron la cultura de aquella corrientes que nació hace 425 años. He visto al otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose en pero por los demás de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo Lo miré por verde el trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo Lo miré perigoso tus ojos che compañero tan intensamente lo sigo viendo lo sigo viendo Era de ayer Una y otra vez Una y otra vez He visto al otro país buscando el porvenir De adolescente lo vi Por la primavera Queriendo ser con él, déjenlo vivir déjenlo vivir lo miré soltar su esperanza al viento como la pandorga de sol en vuelo lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo lo miré Só contigo, con bañero, tan intensamente, lo sigo viendo, yo sigo viendo 3 de abril Corrientes cumplió 425 años y decidimos festejarlo con Teresa Parodi a través del tiempo, con aquella Teresa que había sido cantante de Piazzolla un ratito, que fundamentalmente había sido docente en su provincia y que arremetía en 1982 a con su primer disco solista. De ahí María Pilar y aquella aquella postal del terrorismo de Estado en la provincia de Corrientes. Y después, de distintas épocas, apareció el país del interior, cantado por Teresa, pero de puño y letra de Enrique Llopis, y el otro país, con esa mixtura tan particular que sumaba a la voz de Teresa el... Eh, tan tan singular registro de Silvina Garré Feliz cumpleaños corrientes 425 Frases 750 Benjamín Franklin Un hermano puede no ser un amigo pero un amigo será siempre un hermano Benjamín Franklin Citas y frases en 750 Mientras escuchaba los temas de, de Teresa Parodi Unía el cumpleaños de Corrientes Con la cercanía del 2 de abril Y por supuesto remitía ese recuerdo en función de la gran cantidad De soldados correntinos Que murieron en el conflicto Eh... Me metí en la, en la página de los excombatientes de Corrientes, Centro de ex soldados combatientes en Malvinas de Corrientes, así se denomina el el centro de soldados clase 62, 63 de la provincia y realmente es increíble la la cantidad de soldados correntinos que murieron en ese conflicto y lo digo en función de la experiencia personal de ser un ex soldado clase 62 que en la séptima de, Borón, de Morón hizo la colimba con, con compañeros correntinos y ahí pude entender la sin razón del militar a la hora de armar los grupos de choque los grupos de combate y también de armar esa relación bipolar entre los porteños y los provincianos. Porque cuando había que armar los batallones finales, el de defensa, que era el que iba al frente, eran todos pibes de las provincias. Los de servicios, que tenían que ver con las oficinas, con la cocina o con sanidad, Eran todos pibes de la capital. Sin embargo, a la hora de demostrar ciertas formas, ellos siempre intentaban degradar al porteño y ensalzar al pibe del interior. En realidad estaban engordando a la víctima ante la posibilidad de cualquier choque. Y hay un dato que siempre nos acordamos con algunos compañeros de aquella colimba con, la, con los que todavía tenemos cierto contacto y, y tiene que ver con la época de instrucción y esos famosos cardos que siempre aparecían en algún momento de, esa, de ese temido mes, mes y medio, dos meses de instrucción. ...y que tenía que ver con... ...una cabeza rapada... ...y vueltas carnero en los cardos... ...y entonces te quedaba... ...el valero como el de la propaganda de genial... ...más o menos... ...pero los grupos que mandaban adelante... ...eran la... ...eran los grupos de los correntinos... ...nosotros íbamos atrás... ...cuando todos ellos... ...ya se habían calzado los cardos en la cabeza... ...cuando entrábamos nosotros los porteños los maricones los ciudadanos recuerdo que el, el insulto más grande en aquel 81 de Colimba para cualquiera de nosotros era ciudadanos ya los cardos no existían el doble discurso de ensalzar todo el tiempo la valentía del pibe del interior y después destrozarlo en la instrucción mientras con el discurso El tema era subestimar al porteño y después facilitarle todo en los actos. Por lo menos así se vivió en, en la séptima de Morón, donde los pibes que estaban preparados para ir al frente eran correntinos o misioneros. Y para nosotros el laburo de oficina, limpiar platos y ollas, lavar la ropa, servir de enfermeros. La cosa rara, ¿no? En el discurso te mataban y en los hechos te cuidaban. Muy raro. Pero me quedé con esto de la página de los excombatientes de Corrientes, el CES-SEM. Les recomiendo a todos meterse, pegarles una, una revisada a cada uno de los ítems que conforman esta página... Y sobre todo, pasar por donde están las pequeñas historias de vida de cada uno de los pibes que murieron en el Atlántico Sur hace 31 años. Dos horas 20 minutos, ya pasaron de este nuevo día otro adelanto de lo que vamos a escuchar a partir de las tres y media. Marían Farías Gómez. De los hermanos Ávalos La Carbonera. el brillo que hai en, en tus ojos, ojos. Y también sos el carbón Chispeando la chacarera Marían Farías Gómez Va a sonar durante la última media hora marian Farías Gómez, La Carbonera Desde la franja de grasa Siete cincuentera y balvínica de Buenos Aires Los que lo habían combatido con comprensión Pero todo el país ...recogiendo su último mensaje... AM750... ...más voces... ...más aire... ...en materia de definiciones... ...dicen que... ...este músico que vamos a... ...a recordar ahora fue el máximo exponente del nacionalismo romántico y quizás eh, lo haya sido porque abordó desde distintos géneros pero con mucha excelencia esto de el nacionalismo romántico Carlos Guastavino nació en Santa Fe el 5 de abril de 1912 se fue hace 13 años el 29 de octubre Entre muchas obras hay una que por supuesto es la más recordada, la que tiene mayor cantidad de versiones, la que dio vueltas por todo el mundo y que fundamentalmente se convirtió en un himno libertario de la poesía en castellano. Los versos son de Rafael Alberti y Guastavino se encargó de envasar eso en una tan simple como hermosa melodía. A ver si les gusta esta propuesta, porque hemos encontrado cuatro versiones bastante distintas de Se Equivocó la Paloma, seguramente el clásico más importante de, de toda la producción de Carlos Guastavino. Y lo vamos a escuchar a través de Serrat, a través de dos tenores, como José Carreras y el argentino José Cura, y la muy hermosa versión de Mercedes Sosa. Primer recuerdo, primer homenaje, porque nació un día como hoy, de 1912, del santafesino Carlos Guastavino. Se equivocó la paloma. con la paloma se equivocaba morir al norte fue al sur creyó que el trigo era agua se equivocaba creo que el mar se equivocaba se equivocaba ella se durmió en la orilla tú la cumbre de un se sería as que la calor la levada seguí Se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era mañana, se equivocaba equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda tu blusa que tu corazón su casa se equivocaba se equivocaba Se equivocaba. Se equivocaba. Se equivocaba, se equivocaba. Se equivocó la paloma, se equivocaba, Por ir a la norte fue al sur. Creyou que o trigo era a se equivocaba. Creyou que o mar era o céu, e na noite, na manhã, se equivocaba, se equivocaba. as estrelas, as que la calor na nanaqua, se quebocava, se quebocava Cuatro versiones de Se Equivocó la Paloma. Versos de Rafael Alberti, música de Carlos Guastavino Serrat, José Carreras, Mercedes Sosa y José Cura. Decíamos, nació un día como hoy, pero de 1912. Y para los que saben, es un hombre armado con piezas de Alberto Williams, retazos de Julián Aguirre un hombre que absorbió mucho de lo que sonaba en los pentagramas nacionales del siglo 19 y que terminó poniéndole música a Tawalpá, Neruda, a Gabriela Mistral, a Borges y a tipos que hicieron cosas más populares y nacionales, como León Benarós y esta Muy buena versión de la tempranera del dúo Coplanacu. del delicado amor. recuerdo de Carlos Guastavino primero con cuatro versiones de Se Equivocó la Paloma y fi finalmente cerramos con el dúo Coplanacu y La Tempranera Los sábados en AM750 se vino la franja más rockera del dial Pablo Camaití Bobby Flores Alfredo Rosso 14 horas. Buenos muchachos. 16 horas, moriré sin conocer Disneylandia. 18 horas, la trama celeste. De 14 a 21, El tridente soñado en la más FM. De las AM. De las AM. Y este sábado a las 23 arranca la nueva temporada, la segunda, la, sí, la tercera, eh, sería dos y media, de Funes el Memorioso. Vamos a comenzar a trabajar durante todo este año con los 30 años de democracia. Argentina 1983-2003. A agendar nuevo horario a partir de las 23 todos los sábados. Mañana vamos a estar presentando el primer capítulo aquí en prohibido amanecer. Hoy va a comenzar el fútbol a las veintiuna y treinta, octava fecha del torneo final, ol Boys va a recibir en el Malvinas Argentinas a Independiente. Cinco partidos previstos para el día sábado y A las 12 del mediodía, Tigre Atlético Rafaela. A las cuatro y diez de la tarde, Vélez San Lorenzo en Liniers. Cuatro y cuarto, Unión Argentinos. Seis y diez de la tarde, Godoy Cruz en Mendoza, frente a Belgrano de Córdoba. Y a las veinte y veinte, Quilmes va a recibir a San Martín de San Juan. El domingo, tres partidos, Racing River, el choque entre los... Cinco grandes más viejos del fútbol argentino a las 14 y 15, a las 18 y 10, Neus Colón y a las 20 y 15, Boca va a recibir a Lanús, el puntero del campeonato en La Bombonera. Esto termina el lunes 2015 en Sarandí, Arsenal Estudiantes. mensajes que van llegando al 53546655. Gustavo Campana te la Rubén de Parquecias. Eh, yo no me puedo comunicar bien por las redes sociales porque las redes sociales porque bueno, el agua hizo su efecto por esta zona también. Pero bueno, te quería decir que me siento profundamente, hermano de, de vos, por, por por lo que das, por cómo lo das, la verdad que es una coincidencia total por el modo en que haces la cosa, por el modo en que brindas y te brindas un fuerte abrazo compañero y hermano Gustavo Campana. Un gran abrazo Rubén y esperamos que Nada, que cada noche sea un punto de encuentro, como siempre lo decimos, para recordar los que conocen, para descubrir los que no sabían y puedan ir incorporando desde pequeños datos, viejas historias, hasta sonidos. Es como ir sumando música, olores, formas a un mundo que muchas generaciones han desconocen y van eh, topándose con datos que pueden servir como disparador para querer saber. Quizás la madre de todas las revoluciones, ¿no? Saber. Y a partir de ahí seguimos por, por el camino correcto. Muchas gracias Rubén, un gran gran gran abrazo y esperamos que con la llegada a cada uno de los de los receptores, de aquellos que nos escuchan por la noche con la atención propia de aquel que prende la radio entre las 0 y las 4 todos los días, podamos agregar algo a cada una de, de sus vidas, ¿no? Como decir, espera, espera, dame, dame estos cinco minutos porque voy a voy a darte un sonido que hace mucho no escuchás o que no conocías o contarte una historia que por ahí nos recordás. Bueno, ese es un poco el El concepto del programa, una mezcla de sonidos para armar el presente en función del pasado. Hola muchachos, buenos días. Escucho hace un tiempo y me gusta que de vez en cuando que pase de la raya. ¡La CIA asesinó a Kennedy! Lo solicito, es algo espectacular. Vos también podés tener más aire. 5354-6655 El micrófono de los oyentes ahora Aire 750 Un abrazo para todos Muchísimas gracias por estar al aire Y antes del info vamos a recordar que ella nació un día como hoy pero de 1939 y también en Santa Fe Suma Paz Música sido Argentina, soy el verso sin espinas, suave como el terciopelo. Soy la bondad, soy señuelo de nuestra raza campera, la que tiene una bandera con los colores del cielo. Soy la cifra y el estilo Sureña por excelencia Entradora en la conciencia Como daga de dos filos Soy el bocado de pavilo Que sujeta al redomón Mate amargo chicharrón Soy verso del viejo pancho yo soy alero del rancho hecho de paja y terror de volcán soy presente soy pasado yo soy lo que debo ser y canto sin más placer que haber nacido Argentina soy la calandria que trina con corazón de mujer Suma Paz. Nació un día como hoy, pero de 1939. Corazón de mujer. Tiempo de noticias con Jorgelina Roca en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 83%, temperatura 17 grados. El ministro de Planificación Federal recibió al intendente de La Plata. Julio De Vido se reunió con Pablo Bruera para analizar los daños provocados por el temporal que afectó a la capital bonaerense. Finalizado el encuentro, el funcionario de la Rosada salió al cruce del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri por las faltas de obras en la ciudad. Si pudimos hacer obras con 13 municipios, evidentemente no ha habido una gestión por parte del gobierno de la ciudad de resolver esas obras. Para este año 2013 se van a gastar en bicisendas, ciclovías, paseos peatonales, refugio y parada 1162 millones de pesos. Y en obras de desagüe pluvial 167, creo que los números explican todo. La regulación de la BNL va a ser cinco 5.077 pesos por mes por cada cuadra de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 50.000 cuadras. Solamente el 5% de lo que recauda la vele va a ir a obras pluviales No va a tener nunca solución con este compromiso presupuestario. No hay compromiso presupuestario. Por otra parte, desde la Agencia de Recaudación bonaerense confirmaron que se va a eximir del pago de impuesto inmobiliario urbano para lo que resta del año a los damnificados en La Plata. Además van a otorgar una prórroga por 180 días a aquellos que tengan planes de pago de deudas impositivas. Patria Grande. Argentina hizo su descargo por los dichos del presidente de Uruguay. Lo hizo otra vez el canciller Héctor Timerman, que entregó al embajador del país vecino una nota formal por el exabrupto de Pepe Mujica sobre Néstor Kirchner y Cristina Fernández. También aclaró que la mandataria no va a realizar cambios o comentarios sobre dichos agravarios. El presidente encargado de Venezuela aventaja en un 14,2% al candidato de derecha. Así lo indica el último sondeo que entrevistó a 1.600 personas en 17 estados del país. En ese sentido, el escenario electoral del 14 de abril sería similar al contexto del 7 de octubre, donde el 52,8% de los votantes respaldaría a Nicolás Maduro, mientras que Enrique Capriles obtendría el 38,6%. Pelota. Racine se aseguró a su arquero y capitán hasta el 2016. Sebastián Saja firmó la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de ese año ante la mirada del presidente de la Academia. De esta manera, el futbolista surgido de San Lorenzo podrá continuar en el Club de Avellaneda, donde planea retirarse. Humedad 83%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 Avanzanza. Avanza. Derecho a la información. Tercer capítulo del 4x1 de hoy destinado a escuchar cuatro versiones de samba de la aurera la salida de cada info. Llega una de mis preferidas, una voz que realmente a uno le, le hubiera gustado escucharla más, que tenga más registros en el disco, poder contar con con muy buena discografía de esta intérprete que realmente grabó muy poco, que apareció como un gran destello a principios de la década del 80 y que después la perdimos. Samba del Laurel de Cuchi Leguisamón por Chani Suárez. Suárez. Zamba laurel. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Tres son. Tres. Son las tres en la ciudad de Buenos Aires. 7.50 Radio AM Temperatura para capital y alrededores 17 grados La visibilidad óptima 10 kilómetros La humedad del 83% Y un pronóstico del tiempo que marca para hoy una máxima de 26 grados El pronóstico extendido habla de una máxima de 23 para el sábado, de 22 para el domingo y de 23 para el día lunes. Recordamos que el pronóstico para La Plata indica que no habrá lluvias de aquí al próximo lunes. Segundo capítulo del recuerdo de uno de los mejores guitarristas argentinos de música popular, un todoterreno, ¿eh? absolutamente un todoterreno, lo demuestra una discografía fabulosa, rica en cantidad y en calidad, uniendo prácticamente 30 años de, de matrimonio con su guitarra. Pero dijimos, si vamos a, a recordar, A este señor que nació un día como hoy, pero de 1941, bien podríamos hacerlo con las partituras de Astor Piazzolla. Fundamentalmente porque fue su guitarra, la guitarra del quinteto entre 1968 y 1971. Cacho tirado Oración de Balada para un Loco de Oscar Emilio Tirao. Cacho tirado aquel que naciera un 5 de abril de 1941. Aquel que grabara 36 discos entre 1971 y 2006. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido a mancer... Dos temas más de Cacho haciendo a Astor Piazola. Arrancamos por Adiós Nonino y vamos a cerrar con una especialidad de la casa, con Chiquilín de Bachín. Adiós Nonino. tentó una particularidad ha hecho tirado eh, que realmente lo pone a la altura de, de esos tipos que han convivido con con artistas absolutamente irreemplazables. Cerró el círculo de guitarristas argentinos que actuó con Josephine Baker, porque a él le tocó la última, Josephine Baker siendo él muy joven. Y el primero el que la tomó En, en la época de oro, en el momento en que brillaba, fue Oscar Alemán. Así que a él le tocó sobre el final de aquella Josephine Baker a finales de los 60. Y a Oscar Alemán le tocó el, el, el tiempo de París, el tiempo del brillo de la diosa de Ébano en París. Los dos argentinos, los dos guitarristas de Josephine Baker. Cacho tirado el que nació en Berazategui, un día como hoy, pero de 1941. El recuerdo de Cacho Tirao. Primero con balada para un loco, después adiós nonino. Y cerramos con chiquilín de bachín. Estadísticas. Fútbol 7.50. Francés goleador. Más goles en un mundial. El francés Jacques fontaine con 13 goles en Suecia 58. Números de la número 5 en 7.50. último adelanto de todo lo que vamos a escuchar a partir de las 3.30 de hoy. Marían Farías Gómez, acompañada por la voz blusera de Viviana Escaliza, una samba del ángel muy pero muy particular. La letra del recordado Ariel y la música de El Inolvidable, Hugo Díaz. wand. Me gerve la vida a la jopa ter pan. Ia já falo a cuidar-me. E no este so consejo. E esa luz que la sangre sabe dar. Abra un ser a mi esparda. Con mi forma y con alas Y qué ángel se llama Y es mi bien Dijo también Que aquel ángel Invisible a todos Y bien a mí El que en aires de sombra Con un viento en el alto Me daría en su sabia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles y que van a la ansiedad pero el ángel no estaba lo perdí por la infancia de la escuela a la casa tiempo ayer soledad del intento de gritar por los sueños la verdad que en el hombre sucedió no che sen un angel de alto ver esa gran adversa y la luz de un amigo es el alma que guarda mi dolor y la carne empu con un angel distinto con un hombre cualquiera como yo Duele saber Que la cosa Que quise de niño Era piel de ilusión Y que el ángel camina Con los pies del cansancio Que nos trepa la vida Por luchar Y se muere el relato De la madre que un día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 que en el hombre no cedió. Desde las tres y media de la mañana tendremos todo... Marían Farías Gómez hasta el final Ahora haciendo Zamba del Ángel Junto a Viviana Escaliza Cada 7.50 Pasa algo Lo tengo todo y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general. Solo porque a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva, comprensiva. Solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos, desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo, por vuestras cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión. Y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Con esta carta se despidió del mundo un tipo que eligió a la usanza... ...de aquellos rockeros de la década del 60, de finales de los 60... ...vivir a toda velocidad y terminar con su vida demasiado rápido. En este puente imaginario entre estilos musicales... ...y todo tipo de conceptos musicales y todo tipo de conceptos culturales... ...el recuerdo de un tipo que se fue un día como hoy... ...porque quiso... Kurt Pasando algunas frases de, de Kurt Cobain y realmente uno encuentra allí un montón de tipos en un mismo tipo, ¿no? que tiene que ver con una niñez compleja, no por el bolsillo, sino por cuestiones ligadas a, a su corazón, a la separación de sus viejos, a no, a no encontrar su, su destino en su adolescencia etcétera, etcétera. Y después no saber qué hacer con todo lo que se le vino en, encima, ¿no? La, la fama, la edita fácil, convertirse en un hombre público tan rápido y comenzar a hacer una, una suerte de efecto multiplicador en las mentes de otros pibes, en las remeras, en, en tanta exposición. Y realmente, eh, Hay una frase que, que, que aparece y desaparece todo el tiempo, que es aquella con la que cerró su última carta. Mejor quemarse que apagarse lentamente. pareció que había que recordarlo. El tipo inventó algo, copió algunas cosas, se abrazó a esa imagen que él adoraba tanto de, de Lennon para construir algo de todo su, su perfil rockero y musical. Y yo antes dije, eligió irse demasiado pronto y a esta altura, después de haber repasado algunas de las cosas que tenían que ver con su vida y con su muerte, no sé si lo eligió él frases de rock John Lennon la vida es aquello que sucede mientras planeamos el futuro the top, but first you must learn how to smile as you kill if you want to be like the folks on the hill A working class hero is something to be A working class hero is something to be If you want to be a hero, well, just follow me John Lena If you want to be a hero, well, just follow me Rawr! en 7.50 Bueno, ahora sí, lo prometido vamos a ir hasta las 4 de la mañana de hoy a puro Marían Farías Gómez, arrancando con Para ir a buscarte de Petrocelli y Daniel Toro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 Para ir a buscarte solte las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salva al relámpago de tu sangre que me llama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 esperanza y el potro de mi corazón salvaje al relámpago de tu sangre que me llama Para ir a buscarte es el nombre del disco que apareció en el invierno del año 2011 Hacía 23 años que Marían Farías Gómez no grababa Tenía en su haber cerca de una docena de discos Nada más que de su carrera solista Teniendo en cuenta que había arrancado con los Huancahuá en el 66 Ingresando al grupo donde brillaban el chango y Pedro, sus hermanos y donde entró en reemplazo de su primo, el recordadísimo Hernán Figueroa Reyes, uno comienza a preguntarse, ¿qué pasó en esos 23 años? Bueno, ella nunca dejó de cantar. Fundamentalmente también en ese en ese paréntesis discográfico hay que sumar un tiempo importante en los 90 como funcionaria del área de cultura. Pero la decisión fue muy propia y tuvo que ver con un disco que era una especie de imposición de una grabadora, donde a ella le dejaban, qué sé yo, un par de canciones y el resto salían por encargo. Y dijo, no grabo nunca más. Diez angelitos vi Entre un coro celestial A Salabina fui En un sueño angelical alabanzas van hacia un cielo de esplendor los angelitos son las guaguitas del señor Esta doble sollozó La de los angelitos Un regalo de Julián La humilde en el principio Y está trunca en el final La de los angelitos Un regalo de Julián Farías Gómez son bien porteños, la familia de Santelmo que después se afincó en, en San Isidro, ahí armaron una mítica peña en los 60, ¿y por qué tanta chacarera? Bueno, eso está en el ADN musical de todos los Farías Gómez, porque vienen de familia santiagueña y la chacarera los persigue en todos sus discos, ya sea con los Huancas, en todas las modalidades del chango, MPA, Orquesta Popular de Cámara, en cualquiera de ellas, y también en la carrera solista de Marían Farías Gómez. En aquel disco de 1986 había mucha chacarera, pero mucha fusión, mucho mucha cosa ochentosa que tenía que ver con, con lo que en ese momento gobernaba la música, con lo que de alguna manera asaltaba también... A quienes hacían música con con raíces bien argentinas y por supuesto siendo una faria gómez había mucha mixtura dando vueltas venimos de la de los angelitos y nos vamos a samba de los boliches ojo azul en la quietud del atardecer y el candil de afuera quema polvaredas cuando me ve volver y el candil de afuera quema polvaredas cuando me ve volver allá en los pueblos del alto sol Donde unos ojos saben de mí juntan alegrías, las picanterías en la flor de la alegría, las picanderías en la flor, flor de la A veces el canto Quel a primavera todo era una Era una madera huele a primavera todo era la la vieja copla y el nuevo amor cuando tu mirada como una baguala subía por mi voz cuando tu mirada como una baguala subía por mi voz la rama verde de la amistad docele crecer y el, y el hondo destino donde duele el vino se pone a florecer y hondo destino donde duele el vino donde duele el vino se pone a flores. primavera todo pero la madera huele a primavera todo el amanecer, amanecer. Marían Farías Gómez con algunas cucharadas de Enrique Llopis para samba de los Boliches ahora Marían Farías Gómez y le anima a Fito Paez Pasó dos veces y se marchó Como una frutilla su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en un expediente Y allí va Parte del aire Y allí va música de grillos del paraná cada enero nuevo si así escuchar como un buen presagio de las comadres el amor estre En su soledad Y una noche antes De navidad Recortó los cables Con un diamante Y allí va Parte del aire Y allí va conocí sin querer un día pasó por mí por la vía láctea se encontrarán en algún planeta en algún lugar donde va la gente y su corazón dónde van los años y este dolor y dónde voy yo no me importa ya vengo de dos ríos que dan al mar parte del aire y así va en libertad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 del aire y allí va.